Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las alellas del libro el Corán. Un libro esclarecedor que distingue la verdad de la falsedad. ¿Cuánto desearán quienes rechazan la verdad el día de la resurrección haber aceptado el Islam? Déjalos. Oh, Muhammad, que coman, disfruten por un tiempo y se distraigan con falsas esperanzas mundanales que ya verán el castigo que les espera. Y no hemos destruido ninguna ciudad cuyo final no estuviera decretado y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. Y los idólatras de la Meca dicen a Muhammad, ¿Tú que dices haber recibido la revelación? Ciertamente, ¿no? ¿Estás loco? ¿Por qué no has venido a nosotros con ángeles, si eres de los veraces? Alá les responde diciendo, No enviamos ángeles si no es con el castigo. Y entonces, éste no se hace esperar sobre quienes niegan la verdad. En verdad, nosotros hemos revelado la exhortación, el Corán, y nosotros la protegeremos, y, ciertamente, Enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Muhammad, a antiguas comunidades, y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él, como se burlan también de ti, y del mismo modo que infundimos la incredulidad en sus corazones por desmentir a sus mensajeros. Hacemos que esta también penetre en los corazones de los pecadores, de los habitantes de la Meca que rechazan la verdad, no creerán en él. Y les sucederá lo mismo que les ocurrió a quienes negaban la verdad de las comunidades anteriores. Y aunque abriéramos para ellos una puerta en el cielo por donde pudieran ascender a él sin cesar, hasta contemplar las maravillas del reino de Allah, no creerían. Y dirían, no hemos visto con claridad, o más bien, somos un pueblo que ha sido hechizado. Y ciertamente, hemos dispuesto en el cielo constelaciones magníficas y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan y lo hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Alá para que no pueda escuchar las órdenes que en él se dan a los ángeles o lo que en él se decreta y si alguno llega a escuchar algo es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye y hemos expandido la tierra haciéndola habitable y hemos establecido en ella firmes montañas y hemos hecho que en ella Todo brote en su debida proporción, y hemos dispuesto en ella diferentes medios para su subsistencia y para aquellos cuyo sustento no depende de ustedes. Y poseemos las reservas de todo sustento, y lo concedemos en una medida precisa, y enviamos los vientos fertilizantes, y hacemos descender la lluvia del cielo de la que les damos de beber, y lo concedemos en una medida precisa y cuyas reservas no dependen de ustedes. Y nosotros somos quienes damos la vida y la muerte, y el único heredero de todo. Y ciertamente, conocemos las generaciones que los precedieron, y las que lo sucederán. Y tu Señor, oh Muhammad, las reunirá a todas. Él es, en verdad, el sabio, el omnisciente. Y creamos al primer hombre, a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable y antes creamos a los jin de fuego puro y recuerda oh muhammad cuando tu señor dijo a los ángeles voy a crear a un ser humano a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable y cuando lo modele insufle en él y sea depositada en él el alma cobrando así vida se postrarán ante él en señal de respeto y todos los ángeles se postraron salvo Iblis que se hallaba entre los ángeles a pesar de ser un jin quien se negó a postrarse con los demás Adán le dijo Iblis ¿Por qué no te has postrado con los demás? Este contestó con altivez No iba a rebajarme postrándome ante un humano creado a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable Allah le dijo Sal pues de aquí expulsado serás despreciado y expulsado de mi misericordia hasta el día del juicio final Iblis dijo Señor concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección Allah contestó se te concederá dicho plazo hasta el día señalado dijo Iblis Señor por haber sido la causa de mi extravío seduciré a los hombres en la tierra para que pequen y los desviaré a todos de tu camino excepto aquellos de entre tus siervos devotos que has guiado para que te obedezcan y adoren solamente a ti Alá dijo este el de la sinceridad de la fe es el camino que conduce directamente a mí en verdad no tendrás ningún poder sobre mis siervos salvo sobre aquellos extraviados que te sigan y todos los extraviados estarán citados junto a ti en el infierno este tiene 7 puertas cada una de ellas destinada a una clase concreta de pecadores quienes teman a alá quienes teman a alá estarán entre jardines y manantiales se les dirá Entren en paz, sin nada que temer. Eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones. Serán todos como hermanos y estarán recostados en divanes, unos frente a otros. No sentirán cansancio alguno, ni serán nunca expulsados de allí. Notifica a mis siervos, oh Muhammad, que yo soy el indulgente, el misericordioso. Mas diles también que mi castigo es doloroso. Y cuéntales la historia de los huéspedes de Abraham. Cuando se presentaron ante él, le brindaron el saludo de paz. Y tras ver a Abraham que ellos no tocaban la comida que les había servido, porque eran ángeles, y éstos no necesitan alimentarse, les dijo, «Verdaderamente, mi esposa y yo sentimos miedo de ustedes». Éstos contestaron, «No temas». Te traemos la buena noticia del nacimiento de un niño sabio Isaac. Abraham dijo: ¿Me traerán la buena noticia de un hijo a pesar de haber alcanzado la vejez? ¿Qué milagro es este que me anuncian? Estos contestaron: Lo que te hemos anunciado es verdad. No seas pues de los que pierden la esperanza. Abraham dijo: Solamente los extraviados que rechazan la verdad pierden la esperanza de recibir la misericordia de su Señor y les dijo una vez se hubo disipado su miedo ¿Cuál es el asunto principal que los ha traído hasta aquí enviados de Allah estos contestaron Hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores el pueblo del mensajero Lot con la excepción de su familia pues a esta la salvaremos salvo a su mujer ya que ha sido decretado que ella esté entre quienes reciban el castigo y cuando los enviados se presentaron ante la familia de Lot él les dijo ciertamente son gente desconocida para mí estos dijeron hemos venido para traer a tu gente el castigo sobre el que dudaban y hemos venido a ti con la verdad y somos veraces hudge con tu familia durante la noche y marcha tras ellos no dejes que ninguno vuelva a la vista atrás y caminen hacia donde se les ordene y revelamos la decisión de que su pueblo sería destruido al amanecer y los hombres de la ciudad se presentaron ante Lot regocijándose al saber que tenía huéspedes con quienes planeaban practicar la inmoralidad a la que estaban acostumbrados Lot les dijo antes de saber que sus huéspedes eran ángeles enviados por Alá. Estos son mis huéspedes. No me avergüencen. Teman a Alá y no me deshonren. Los hombres de su pueblo le dijeron: ¿Acaso no te habíamos prohibido hospedar a nadie? Lot respondió: Ahí tienen a mis hijas para que se casen con ellas si quieren hacerlo. Por tu vida, o oh Muhammad, que estaban perdidos en su extravío. Entonces, un gran estruendo se abatió sobre ellos al amanecer, y volteamos la ciudad, poniéndola boca abajo. E hicimos que se precipitaran sobre ella piedras de barro cocido caídas del cielo. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah y de su unicidad, para quienes meditan y ven la verdad y la ciudad estaba situada en medio de una ruta todavía presente en verdad en la destrucción del pueblo de lot hay una lección y pruebas claras del poder de alá para quienes creen y las gentes de al aika fueron injustas al desmentir a su mensajero sohai y los castigamos como consecuencia de negar la verdad y ambas ciudades la de lot y la del pueblo de madián Estaban situadas en un claro lugar de fácil acceso, y las gentes del valle de Al-Hijir negaron a los mensajeros. Les mostramos nuestras pruebas y milagros, al hacer que una camella saliera de una roca como pidieron. Pero las rechazaron dándoles la espalda. Excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer, pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó. Y de nada les sirvió todo lo que habían realizado y acumulado. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuanto hay entre ellos, sin un firme propósito. Y la hora final llegará. Dispensa a los incrédulos y perdónalos, pues. Oh, Muhammad, en verdad, tu Señor es el creador de todas las cosas. El Omnisciente. Y, ciertamente, Le hemos revelado siete aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. No anheles los bienes que hemos concedido a un grupo de quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, ni te aflijas por ellos si no creen. Y sé amable y humilde con los creyentes, y di, «Yo soy, en verdad, un amonestador que les advierte del castigo de Allah, y se abatirá sobre ustedes el castigo si niegan la verdad» del mismo modo que castigamos a quienes dividieron sus escrituras aceptando parte y rechazando el resto y por tu Señor que les pediremos cuentas a todos sobre lo que hicieron proclama abiertamente lo que se te ordena oh Muhammad y aléjate de los idólatras ciertamente nosotros te bastamos contra quienes se burlan esos que equiparan a otros con Alá en su derecho a la adoración y los adoran pronto sabrán lo que les espera y en verdad sabemos que te angustia lo que dicen mas glorifica a tu señor con alabanzas y sé de quienes se postran ante él y adora a tu señor hasta que te llegue la muerte